Son como las flores que vestida tan de mil colores ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas Y de Cali para el mundo. Las aceras contoneando llevan su cintura ellas mueven las caderas como los cañaverales las caleñas son como las flores que vestidaban de mil colores ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas